A partir del lunes comienza el curso de nivelación para el ingreso 2012, para las carreras de ingeniería, la licenciatura en alimentos, el profesorado en química y así también la tecnicatura en electromedicina. Participan todos, hay un grupo de alumnos que ha hecho un entrenamiento a distancia, que eso es optativo y para los demás es un curso que fundamentalmente va a estar durante cuatro semanas repasando todas las conceptos matemáticos y e introduciéndolos a la vida universitaria a todos los alumnos que van a ser nuestros futuros ingenieros en mucho tiempo, ¿no? La inscripción en nuestra facultad va a seguir abierta hasta el día 29 de febrero, eh, en gran medida porque estamos inscribiendo, tomando la inscripción con el título en trámite y, bueno, el tiempo que lleva para muchos alumnos para conseguir ese... Ese documento hace que eh, la inscripción completen pero todos aquellos que tengan eh, la decisión de estudiar alguna de estas carreras pueden ir sin estar inscriptos o porque todavía no han obtenido ese documento. ¿no? El curso va a empezar el lunes temprano a las 8 de la mañana en la Facultad de Ingeniería, en el Salón de Usos Múltiples y va a estar de, dirigido fundamentalmente a una prueba Eh, diagnóstica y finalmente después ya con la primera clase de matemática. ¿Cuál es la expectativa respecto la expectativa de la matemática? La es parecida a la del año pasado, ya tenemos en este momento más de 150 alumnos registrados, eh, muchos de ellos de otras localidades y realmente este año se ha vuelto algunos cambios, hay un poco más de alumnos de las carreras de civil y electromecánica e industrial y en menor medida de las carreras del más cortas, es decir, hay una preferencia sobre las carreras tradicionales de ingeniería. De todas maneras, la, la demás formación hace a un perfil laboral importante y que tiene también un desarrollo necesario para el país, ¿no? Es decir, los profesorados de las ciencias básicas, en el caso nuestro el de química, como el técnico en electromedicina y bueno, y la industria de alimento que está llamada siempre a ser un gran desarrollo en el país, sin duda son otras oportunidades para quienes quieren este tipo de carreras. En general, eh, cuando ustedes analizan los números de ingresantes y los números que el de los jóvenes que logran este graduarse, llegar al final, ¿qué, qué evaluación hacen? Mire, nosotros estamos en, un, en una meta de llegar a más del 30% de, o al 30% de los ingresantes. De esa meta estamos, ahora el año pasado tuvimos 50 graduados, por lo tanto de 200 ingresantes, que es aproximadamente estable, estamos en un 25%. Es un número importante, pensando que en estas carreras siempre hay una deserción bastante importante en el primer año, ¿no? Es decir, aquel que eh cree que no va a poder con la carrera, como aquellos que también ven en que no era lo que habían pensado que era una carrera de ingeniería, ¿no? Pero de todas maneras eso siempre es una oportunidad para reorientar el propio gabinete de nuestro toda la parte de El departamento de orientación vocacional los ayuda a redefinir su carrera es decir cualquier persona que estudia eh, porque en su primera elección no le vaya bien o no es un fracaso sino es simplemente una mala elección o una mala orientación y bueno nosotros somos muy conscientes de que lo que es importante es que cada una de las personas se realicen lo que cree que es más importante para su vida personal no. En este momento que pensábamos que estábamos empezando un año, que iba a tener alguna declinación, bueno, los primeros días de febrero nos han mostrado que varias empresas de la zona, como así también nacionales, han hecho importantes pedidos de, de puestos para fundamentalmente estudiantes avanzados o recién graduados. La Facultad de Ingeniería, digamos, acoge alumnos, por supuesto, de Olavarría, pero ¿desde qué otros lugares de, de la bueno, zona? Bueno, de la zona de influencia, y este año nos ha llamado la atención, pero creo que tiene que ver también con muchas personas que están viviendo, que son de Olavarría o de la zona que están viviendo, que hay algunos eh, inscriptos de la Patagonia también, pero pensamos que son hijos de, de gente de acá, de la zona o eso, y bueno, esto lo, los acerca nuevamente a su terruño. ¿no? quiere venir hay una mínima eh, consulta sobre lugares de alojamiento para todos aquellos que quieran encontrar un lugar de alojamiento en la ciudad de las personas que están alojando, ya sean pensiones o departamentos en casas de familia y demás, y también siempre está presente no que el emprendimiento que tiene tanto el colegio de ingenieros en su casa de acá de la ciudad como la residencia que nosotros le llamamos la playa, ya en la playa de camiones que eh, para aquellos que tengan mayores necesidades tienen la posibilidad también de ingresar en esos Albergues, no, la carrera de Ingeniería en, en cuanto a costo adicional no es mayor porque nuestra facultad tiene y la universidad también tiene varias opciones que son muy importantes. Una de ellas tiene una biblioteca muy completa con muchos volúmenes que les permiten a los alumnos prácticamente tener de los primeros cursos los libros como propios de todo el año. El transporte de la en la ciudad, hemos quedado prácticamente ya dentro de la ciudad, hay una gran eh, apoyo a lo que es el transporte en bicicleta y bicicletero todo esto. Eh también el, la universidad y la facultad ofrecen un comedor universitario muy barato para el mediodía. Y bueno, después están sí los costos reales de mantenerse en habitación, salvo que entre en alguna de estas casas que le digo, estos albergues, y después, bueno, fundamentalmente creo que los alumnos siempre hablan de, del costo de las fotocopias, ¿no? Uh -huh. En realidad no es una carrera excesivamente cara. También la universidad para todos aquellos que lo requieran por razones socioeconómicas tiene sus becas para estudiar y también el ministerio a través de lo que son las becas de estudios de bicentenario y demás, también hay becas, bueno, muchas de esas ya han cerrado la inscripción, pero hay un una gran cantidad de oportunidades y si alguien tiene alguna dificultad y no ha conseguido nada de esto, no deje de estudiar por eso, porque sin duda nosotros también tenemos una ayuda económica para poder dar a todos aquellos que quieran estudiar, por lo menos hasta que logren el, el inicio. Y eso el, nuestro departamento de de Bienestar Estudiantil, trabaja mucho para conseguir distintos tipos de becas. También es importante para los ingresantes y que sean muy de, de cierta capacidad académica, la Fundación Roca eh, ofrece también becas que vienen a tomar el examen, sería ahora para fin de, de febrero, y a todos aquellos beneficiarios le paga una beca importante durante todos los años de carrera.